Vuestros votos, 41% en la batalla. Ya queda clasificada ¿eh? para la gran batalla del viernes. Veremos cuál es la ganadora de la semana. Gracias, fieras. Hasta mañana. Sánchez, a las 5:4 0 en Canarias. Y en noviembre, Brian Adams en concierto. Pero mucho antes, o sea, ya mismo. Guillem. ¡Hola! ¡Qué pacha! ¿Qué has aprendido en internet? Esa es la pregunta q u é has la... aprendido ¿sí? a hacer en internet? ¿Qué he aprendido a hacer en ¿Qué internet? ¿Qué t u t o r i a l e s has buscado? Pues mira, jeroglíficos egipcios, tío.

¿En serio? No. Ah, vale. Pero, pero molaría, ¿eh? Ya, pero joder. Ahora me pasa, asustado. Ahora me pongo con eso. ¡Por snack t o g e

Las 8, las 7 en Canarias.

¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Son las 8 y 3 minutos, 7 y 3 si estáis en c a r a r i a s Yo soy Guillem Caballé, Jorge Sánchez. Se ha ido a montar el gran musical. Que no veas tú la faena que eso le trae para este domingo que suene a las 9 de la mañana. Para cuando os despertéis y vayáis al fútbol con los chiquillos. Bueno, yo continúo poniendo números 1 y aparte hoy tengo la pregunta de la noche. ¿Qué es lo que habéis aprendido a hacer visitando internet? O sea, los clásicos tutoriales que habéis consultado de cómo se desmonta esta moto, la junta de la trócola.

Jardinería. Lo, mira, hay uno de los ejemplos que he puesto que uno de mis compañeros de deportes que ha aprendido a sexar su saga porno. Dice que a las 7 de la mañana los mataría a todos. Las la respuestas, como siempre, a través del Instagram de los40classic.oficial. Entráis ahí, vais a las stories. Si os apetece seguirnos, estaréis informado de todo lo que pasa. Y además podréis contestar a la pregunta de la noche. Es fácil, cómodo. Nos seguís, nos escucháis, os leo.

俺たちのに、私たちのために、私たちの

前の人は全ての人に見えます。

Caballé. En los 40 clases.

...que tenía origen español lógicamente el apellido le d e l i c a

Y creo que no se llamaba Patrick, yo creo que más bien se llamaba Pedro o Paco, pero bueno, es igual. Sus padres eran de origen español y vinieron cuando la guerra civil a Francia. Y este hombre se hizo un, un hueco muy grande en la música disco de los e u r o p e a de mediados de los 70. Bueno, hoy he preguntado qué tutoriales, qué cosas habéis aprendido en internet. Ya tengo aquí, por ejemplo, al, al idiota de mi amigo Juan, Juan Araná, a dice la sopa de ajo. Dice, ah, y también la postura del helicóptero birmano. Vale.

Que es, es tonto, como el solo es tontísimo. Bueno, a ver,、eh, ¿qué habéis escrito? ¿Qué habéis escrito? A ver, Coco Liso dice autodiagnosticarme lo que tengo según los síntomas. A ver, esto normalmente siempre va a un mismo sitio. Cuando dices me duele la cabeza, es cáncer. Meo verde, cáncer.

No lo hagáis, id al médico que para eso está, no seáis totos, n hombre. Hay cosas que puedes aprender En internet, jardinería, 20 de abril, 990. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar.

メンツのメンクのメンクのメンクのメンクのメンクのメンクのメンクのメンクの r ンクのメンクのメンクのメンクのメンクのメンクのメンクのメンクのメンク

コンシンシャル。Si

もう一つのことは私たちのこた

e Damos la mejor mezcla de números, uno Pop, balada. s La mejor mezcla, solo.

Los 40 Classic. Solo tus números uno.

Esta canción la he contado mil veces. Es, es una especie de apropiación cultural que hizo Madonna con el Vogue, el baile de los balls que se hacían en el Villa、Est、de Nueva York, el barrio gay por excelencia, donde así se bailaba en toda la comunidad y hacían sus concursos de baile y exhibición. Y, en fin. Y ella lo trincó directamente, lo hizo número uno. También los visibilizó, evidentemente. A ver, hoy he preguntado que cuál es la cosa que has aprendido a hacer por internet, ¿vale?

Coco, el que antes, el del autodiagnóstico, dice, ha aprendido también ruso y trucos para reparar plástico. Y el de m a r í a l u m es que me fastidia, dice, a abrir el capó del coche. h a <risa> <risa> aprendido a abrir el, el capó del coche. Pues de verdad que me alegro.

Si、sí, los tutoriales estos son un poco rollos, eh. Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto, no p a s a

En internet y que dices todo esto, no sé cómo hacer esto y lo buscas y ya está, y dices ya sé Kung Fu, sabes, te sientes como Nemo en la, Neo, en, en la serie de Matrix. Por ejemplo, dice Alfredo Bernal: dice, Lo último que aprendí es instalar Windows en un portátil que me dieron en bruto. Imagino que no aprendiste a instalar Windows en el mismo portátil, porque si no sería el portátil de Rodinger y no sabrías de dónde has sacado el Windows. Es más, es imposible, no, no puede ser.

Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Estoy haciendo lentejas, pero mira, si a lo tonto con el picoteo de este chorizo Palacios, que me he comido medio. ¡Mmm! Esto sabe a pueblo, a lo de siempre: carne de cerdo, pimentón, sal, ajo y nada más. Chorizo Palacios, 100% natural, 100% inimitable. El inimitable sabor a pueblo.

Los 40 Primavera Pop 2026. Un festival, dos ciudades, todos los éxitos. Disfruta de dos noches únicas con tus artistas favoritos en el espectáculo musical más grande de la primavera: 10 de abril, Madrid, Movistar Arena. 11 de abril, Badalona, Olímpica Arena.

Artistas confirmados y entradas a la venta en los40.com. Los 40 Primavera Pop 2026. La música florece en primavera. Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla. 94.8.

canadiense alana miles con un estilazo que flipas cantaba esto de pff, black velvet que es que qué estilo tenía esta mujer sonaba la slide guitar el dobro pff, es que sonaba casi a su r e ñ o y esta mujer nació en toronto ahora tiene 67 años morena preciosa unos ojos penetrantes y una voz que flipabas

Yo Que estábamos locos por ella. Cuando vimos su primer disco, dije: esto es, bueno, esto, es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. A ver, hoy he preguntado a la gente: La pregunta de la noche es: ¿Qué habéis aprendido en internet? v a l e Internet es una fuente de sabiduría, igual que una biblioteca, pero también en la biblioteca hay alguien que te tira gominolas o cosas así y te,、no、te, impide, te impide estudiar. v a l e Hay gente que básicamente la utiliza para lo que dice Luis: dice a perder el tiempo. Ves un reel que te lleva a otro reel, que te lleva a otro reel y, y así hasta el infinito y más allá.

Por, pero hay gente que la usa para aprender cosas. Rebeca dice: Cocina, he aprendido cocina, fotografía, albañilería y un largo etcétera. Hija mía, eres m a c g y v e r Hoy en mi compañía hemos aprendido a hacer cocina, fotografía, albañilería y un largo etcétera. Con Rebeca. A ver, que ahora os monto la Torre Picasso.

Clásico.

Las 9, las 8 en c a n a t e

They're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have.

Existiría el Bri-Pop, pero uf, si no, Asis,、ah, sí, sí, el Definitely Maybe o el What's the Story Morning Glory, que son dos discos fundamentales, la historia de la música hubiese sido completamente distinta. Ahora se ve que los Gallagher se g u i a a n muy bien, van juntos a ver los partidos del City con Guardiola. ¿Qué tal? Las 9 y 4, 8 y 4 en c a r a r i a s soy Guillem Caballé, estos son los 40 Classic.、Uh,

Como todas las noches os pregunto algo a través de internet. A ver que, Mira, el día de hoy es que habéis aprendido a través de internet. ¿Sabes? La clásica escena de n e o en que dice: Ya sé Kung Fu, lo he aprendido, venga, demuéstramelo. Pues vale, vosotros a ver qué habéis aprendido a hacer en internet. Hay gente que es muy mañosa. Por ejemplo, Juan Antonio dice: He aprendido cómo se crían las catalgifis, hormigas. Viendo vídeos en Sevilla Ants. Ah, muy bien.

Me dejas mucho más tranquilo, por si te da un jamacuco y acabas siendo transportado por hormigas hasta el basurero.

私 Los 4 0 c Laura、no、está Laura se fue Laura、si、s Laura qué l La a u r c u e r d o

No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermino sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más

俺たちの家族はあなたの家 u であなたの家族であなたの家族 o あなたの家族であなたの家族であなたの家族 e あな a の家族であなたの家族であなたの o 族 o あ o me basto quédate y t 家 n a m e su espacio quédate quédate 家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族で

A mi pasión Laura、い s corta no lo s た。

きゅだて。

Habéis aprendido muchas cosas en internet. Habéis buscado tutoriales de cómo se arregla este, este sumidero y no hay manera de sacarlo. c a r Algunos habéis la, descubierto la fontanería y la electricidad. Otros dicen, como l o r e dice, a perder el tiempo a lo t o n t o Y Nico dice repostería. Vaya sorpresa se llevó mi familia cuando traje galletas caseras. Los 40 Os lo creáis o no, yo una vez hice, o sea, viendo simplemente internet.

Un tutorial, además de un cocinero famoso británico y tal, vi cómo se hacía el solomillo Wellington. Y creo que alguien me felicitó. No lo recuerdo muy bien.

Número 1.

Si lo buscas en internet, encontrarás cómo cantar en falsete como hacían los v BGs y tendrá que ver mucho con r e t r o c e r s e ciertas partes del cuerpo. A ver, puedes aprender muchas cosas en internet y esa es la pregunta de la noche. El otro día estaba mirando cómo purgar el freno de atrás de mi moto y dije, la llevo al mecánico, paso. tenía que comprarme además otro aparatejo que, que conecta con el móvil y dice, no, ahora purgará así. Y yo dije, mira, ya está, déjalo, ya frenaré otro día.

Pero hay gente que pregunta todo, por ejemplo, en internet. Dice, Charlotte Roné dice, a preguntar todo. Eso es lo que hago en internet, lo pregunto todo. ¿Es cierto esto? Y luego está Anal Calmat, que se llama así la chica en Instagram. Dice, a, a vivir menos. Dedico el tiempo a cosas absurdas como Duolingo o la palabra del día. Madre mía, si es que de verdad. Yo lo intenté,、eh, te lo juro.

a practicar francés y a practicar italiano de nuevo y decía yo pero esto no avanzo no avanzo no avanzo no avanzo y luego llamé a mi colega italiano y dice va fan culo y dice ya está ya está estroncho de merda lunes martes miércoles mirando hacia el mar es un buen lugar para irse al b

ボリビアでたすうば。おは rubia、まさか。

Thank、yeah. you.

サバゴー、センタード、ジョンとアルマー。エス、ウム、ライダー、パー、エビー、ソー、エス、アン、エス、アン、

Pasar la noche volando. Estaba mirando a, a qué cosas habéis aprendido por internet, pero es que ya no me interesa. <risa> habéis aprendido pocas cosas, ninguno ha aprendido con Fo. Los 40 Classic, Classic, la fórmula original con g u i l l é n c a b a l l é Los 40 Classic. Aprendedme más, hombre. ¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver? Por lo del cielo, ya n o s e l o c r e ¿Pero qué le habéis contado vosotros? Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada. Joder, no, David. <risa>

Joder. La nueva comedia de David Serrano. Laponia. Con Natalia Berbeque, Julián López, Ángela Cervantes y Bebion Engel. 1 de abril solo en cines. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

ピン n los 40クラシック。

「ノリスネアで」

Siempre a la misma hora. Si alguien os pregunta qué radio escucháis, decid la verdad. e s t á s escuchando los 40 Classic. Sé que me estás oyendo.

Mi Spice Girls favorita, Gary Hallowell. Por cierto, en este último gran musical hablan precisamente de esa primera visita a España. Deberías escucharlo. Aparte de que es en directo los domingos a las 9, también lo puedes escuchar a través de nuestra web. Y en agregadores, Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40

En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música. El gran musical. e gran m u s i c a El gran musical. los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta.

It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. l We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. l

ガラ。

feliz en la última hora de la noche no sé por qué será porque e s t o y más cerca de volver a casa que tal estáis buenas noches a todo el mundo son las 10 y 3 minutos y un poco más las 9 y 3 y un poco más en gararias esto s o l mira me llegan los mensajes estos son los 40 clásicos estoy en directo en el estudio joaquín luki en mitad de la gambía emitiendo en el día de hoy con la pregunta de qué es lo que habéis aprendido en internet

Las respuestas las podéis mandar a través del Instagram de los40classic.oficial. En las stories hay una pregunta y, como siempre, pues yo haciendo el chorra antes. Así que aprovecháis y decís lo que habéis aprendido en estos años en los que Internet se ha convertido en la enciclopedia de todo el mundo. Antes íbamos con la l a r o u s s e

Uno. Con Guillem Caballé. En los 40 c l a s s i c

Antes que ver el sol de Cotty. Oye, han pasado dos cosas muy interesantes hoy, históricas. Por ejemplo, que la NASA ha puesto al mando de su futura colonia humana en la Luna a un español, al malagueño Carlos García Galán. No hay coña, ¿eh? es verdad. Y otra, momento histórico: Sara Mullaby o Mullali toma posesión como primera mujer arzobispa de Canterbury. Toma ya. Los 40 clásicos, everybody, everybody.、Yeah.

Everybody, yeah. Rock your body right. back, s t r e e t s back, alright.、Hey. Oh. oh my god, we're back again. Brother, sisters, everybody s i n g Gonna bring the flame, I'll show you.

Got a question for you, better answer now.

25 años, e h desde el barco yote. Lo sepáis, ya, sí, muy bien. Os he envejecido a todos de golpe. La ciencia, hablemos de ciencia, vale, dice la ciencia, y es un titular del mundo, dice: recomienda una eyaculación diaria para evitar el daño genético de los espermatozoides. Os repito que son titulares reales, no me los invento yo, ¿de acuerdo? Una eyaculación diaria, dice. Los 40.

クラシ40 c l ド s <Classic>. s i an c

Because I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead.

And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me.

right <laughs> you

Que no h a b l e mucho de internet, sino que os lea un titular de una noticia de hoy que ha publicado el mundo. Dice: Un hombre sin manos ni piernas es acusado de matar a tiros a otro mientras conducía en Maryland. Repito, el titular: Un hombre sin manos ni piernas es acusado de matar a tiros a otro mientras conducía en Maryland. Los 40 Classic. Y creo que tanto tú como yo sabemos con qué ha disparado.

Steve.

h e cambiado mucho. Yo me largo. Me toca irme. Bueno, luego vendrá el Yayo Ludópata a daros el número de la 11. Pero antes, Mónica, por favor, cuéntame qué has aprendido de mi n t e r n e t Los que crecimos en los 90, pues con、sí. internet hemos aprendido a aprender, pero sin darnos cuenta. Eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Aprender a desaprender. ¿Puedes disfrutar de esa curiosidad、sí. sin ir a la biblioteca? <risa> sin tener que ir c o n la enciclopedia. ¿Cuestas? Claro, claro. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40

Buenas noches. En el sorteo del Euro Jackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido. 9, 15, 23, 43, 48, soles 3 y 5. Recuerda, ahora con el Euro Jackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.

Should give a